Hola, mi nombre es Paola Rodríguez y este es mi noveno día de cuarentena obligatoria, como viene siendo ahora para todos los pampeanos. Y es cierto que esta hiperconectividad de los primeros días ha ido decreciendo a medida que van pasando este las horas. Eh, también empiezo a sentir una especie de fobia por las pantallas, el internet, el exceso de información eh las noticias ni hablar, así que he reducido al mínimo este tipo de estímulos y he tratado de hacer dentro de lo que los metros cuadrados de mi departamento permiten una vida analógica más volcada en leer libros de papel, cocinar, limpiar los vidrios, eh, hacer planchas que me salen muy mal. Pero hay algo de lo que quería hablarles y que en parte de ahí proviene mi fobia con las pantallas en estos días. Hemos visto que las medidas del autoaislamiento preventivo obligatorio surten efecto en esta primera fase de evolución del virus. Hemos visto que el llamado al autocuidado y al cuidado de los otros ha calado y ha calado profundamente entre la mayoría de los argentinos. Pero hemos visto también surgir de lo más profundo de algunos pocos argentinos, una lógica muy perversa que es la lógica del escrache y la delación. Cuando vemos a un señor en un balcón con el megáfono denunciando a un hombre que camina por la calle, desconociendo por qué camina por la calle, cuando vemos fotos de gente en Instagram o en Facebook a la que se denuncia como posible portadora del COVID-19, Cuando vemos un interés morboso en los comentarios de noticias en las que se notifica o se corrobora el contagio de determinadas personas, nadie elige contagiarse y nadie elige transmitirlo. Por favor, que esta lógica de la vigilancia y la gorra no nos nublen no nos empañe lo que es el verdadero cuidado de los otros. No seamos gorra, saquémonos la gorra. Buen día.